Es Hora Libre. Estamos en el aire de Hora Libre con la suerte de tener aquí a muchachos, ¿sí? Que ya han pasado alguna vez por este por este programa. Son alumnos y alumnas, porque están ahí afuera también las chicas, eh, de la Escuela Rumania, a quienes les damos la bienvenida. ¿Cómo les va, chicos? Bien, bien. ¿Todo, bien? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien. ¿Segunda vez en el aire de Hora Libre? Sí, sí. la segunda vez que estamos. ¿Cuándo vinieron otra vez? Y acá antes de las vacaciones, no me acuerdo exactamente la fecha, pero... Mes de eh, julio. Por, sí, me... por el tema de la discapacidad había lo de discapacidad en aquel momento Bien, a ver, para que los escuchen en casa y ahora que ya estamos en el aire Y para que todos los oyentes sepan quienes están haciendo este uh -huh. programa eh, Díganme su nombre, apellido y de qué barrio son Alexander Barreiro, somos de, de Devoto, Villarreal Yo de soy de... Leonel Ledesma, vivo Y Gastón González, de Versailles Yo me llamo Gustavo Alonso Y yo en Devoto de Devoto Versalles Están dos ahí Ciudadela también Sí, Ciudadela Están muy cerquita Del barrio de Liniers También, ¿no? Sí, sí, sí Ahí muy cerca De General Paz En la calle Por ser de penaltas Queda la escuela Sí, sí, sí. por Bien A ver ¿Y esta vez De qué vamos a hablar? Esta vez vamos a hablar De la diferencia De que tenían Los dibujos de antes Con los de ahora O sea, el tema de ...cómo eran los dibujos de antes... ...las técnicas de dibujo... Lo, ...como son ahora... ...el uso de la computadora en ellos... ...la diferencia entre lo que es... ...Walt Disney... ...con... ...ponerle García Ferré... Sí. ...o Disney Pixar... ...con lo que es Disney... ...de la parte de Walt Disney... ...antes que se afilie... ...a Disney Pixar... Bien, estamos hablando de... ...lo que sería la animación... ...el cartoon, ¿no? ...o los dibujitos animados... ...como le decían antes los chicos... ...eh... ...y que... ...tiene que ver con la técnica del dibujo... ...llevada al audiovisual... ...sí, que es un proceso bastante complejo... ...y de mucho trabajo... Eh, ¿cómo, ...¿cómo se les ocurrió hablar de esto? Eh, o sea, en el colegio... Eh, ...habíamos planteado el tema de... ...las cosas de antes con la cosa de ahora... ...porque siempre hablamos como nosotros nos recordamos... ...de qué veíamos cuando éramos chicos... ...poner el cartoon negro para mostrar a los chicos del barrio... ...cosas sí. que hoy ya no existen o las tenés que ver... YouTube. ...12 de la noche o no la ves más... ...y empezó el tema de relacionar lo que es el fútbol de antes con el de ahora... cómo era la música de antes con la de ahora... ...y lo que es, con eso nuestro tema, que es los dibujos animados. Bien, o sea que el eje en realidad con el cual ustedes trabajaron... ...no fue la, el tema de los dibujos, sino el tema de antes y después... ...digamos, sí, sí. el ahora y el antes... De un montón de experiencias. Sí, montón de experiencia. Que van desde el deporte, la cuestión de los dibujitos animados o la música. Sí, sí. ¿Sí? Eh, me parece que trabajaron más cosas. Eh, aparte del fútbol, ¿qué otras cosas trabajaron en el aula? Como para presentar y saber qué viene después. ¿Otros grupos? De, eh, ¿de, eh, qué de la trabajando? moda también. Van a trabajar de la moda, las eh, formas de vestirse. La música. La, la, la música se escucha hoy en día. Bien, de eso hay, hay mucho cambio aparte, ¿no? Sí, Digamos, la, la fragmentación del sonido, por ahí escuchaba el otro día declaraciones eh, un poquito de viejas, pero que todavía generan ruido, ya no está entre nosotros. Eh, Eliseo Verón, un semiólogo importante, un filósofo cosmogónico, ¿sí? él planteaba que la música, a partir del de quiebre que tienen los 90 noventas, cuando la gente se cansa de hacer lo mismo, lo que empieza a hacer es fragmentarla. Y lo que hoy le escuchan como música en algún momento hubiera sido reconsiderado ruido o pedacito de música. Y en realidad mucha de la construcción de lo que pasa hoy en términos de lo que es la música electrónica es eh, el pastiche, ¿no? El, eso de sustaponer su, un montón de pedacitos de otras cosas y ya sí. no puedes reconocer incluso el origen. Sí. ¿Sí? Con la moda pasa algo parecido Esto de que el diseñador la afane al otro diseñador Y el otro la afane al otro Entonces ya no sabes quién fue el primero que le robó <risa> sí Así que bueno Está hecha la presentación Nosotros vamos a tener que saludar y decirle a la gente Que como siempre se pueden comunicar con nosotros Tienen la oportunidad de conocernos Y también de contactarse No solo vía radiofónica o online Sino que nos pueden buscar en nuestro sitio ¿Cuál es nuestro sitio? www.programarec.com.ar Si nos quieren escribir desde diferentes provincias, poblaciones donde estén, allí pueden mandando su mail a nuestra casilla de correo electrónico horalibre.com.ar Como hace un tiempo y desde el año 2006 estamos intentando comunicar diferentes escuelas, poblaciones, alumnados pero también diferentes universos de oyentes, estamos en las redes sociales nosotros eh, por ahí vamos a ver cuando entramos a Twitter pero ya estamos hace un tiempo en Facebook ahí están nuestras fotografías seguramente van a ver parte de las fotos que están escuchando por ahí el clic de fondo eso lo hace Eva que está filmándonos y grabándonos Pero nos pueden encontrar en Facebook como... Programa Rec, todo junto. Bien, así que ahí escriben todo junto Y vamos a aparecer seguramente Junto con los programas Hora Libre Y todas sus versiones eh, Nosotros queremos darles las gracias Porque este programa, esta versión de Hora Libre Tenemos una en Radio Gráfico FM Rachuelo Pero esta versión de Hora Libre sale eh, Por diferentes provincias Gracias a la red del Foro Argentino De Redes Comunitarias Aquellos que quieran bajar el programa Lo pueden hacer ingresando a la página de www.farco.org.ar lo más así lo pueden escribir ¿cómo es? www.farco.org.ar allí hay un montón de radios que están asociadas que es el Fuerro Argentino de Radios Comunitarias de todo el país pero pueden ingresar desde cualquier lugar del mundo así que vamos a mandarle un fuerte abrazo a todos los radioescuchas que tenemos en diferentes radios que nos repiten ya hace más de dos años así que a ellos un fuerte abrazo vamos a nombrar esas radios porque son parte de la red del Fuerro Argentino de Radios Comunitarias FM Educativa 92.3 Provincia de Río Gallegos, Santa Cruz FM La Nueva eh, Formosa Capital FM La Posta Moreno, Provincia de Buenos Aires FM Raíces La Plata Radio Comunidad Radio Comunidad de villa Lugar o Ciudad de Buenos Aires Radio Cultura de Santa Fe Radio Cultura Santa Fe.wordpress.com Esta es una FM online ¿sí? Radio La Aguilar Comunidad del Aguilar, provincia de Jujuy. Radio La Milagrosa. Ciudad Oculta, ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul. Umahuaca, provincia de Jujuy. Y FM Mural. Que queda en Chipolete y Río Negro también. A ellos un fuerte abrazo. Nosotros les contamos que este programa está realizado gracias a los alumnos de la Escuela rumania Sí, la escuela número 2, ¿no? Sí. ¿De qué distrito escolar? 17 instituto escolar 17 y en la operación técnica tenemos a nuestro Cortés ahora está haciendo la coordinación de piso y estuvo trabajando también con los chicos si ¿sí? vamos a les garcía les comentamos también que cada uno de los programas es conducido por alguien en este caso estoy yo mi nombre es cristian gauna sí pero cada una de las versiones de la libre también va pasando por diferentes compañeros y la producción general de esos compañeros el coordinador si ¿sí? es mariano molina a quien, bueno, le mandamos un saludo, yo hace tiempo que no me lo cruzo, pero, pero estamos estamos trabajando todos aquí en el programa REC y sus versiones de Hora Libre. Chicos, eh, ¿cómo presentarían esto de eh, el dibujo entonces sí para nuestros oyentes? ¿Y a qué personaje fueron a ver o con quién se contactaron para que nos cuente un poco acerca de cómo se realiza el dibujo en animación, pero en Argentina, no? Eh, la profesora Eva González nos consiguió una entrevista con Mariano Eppelbaum que fue el creador de muchos personajes de la película Metegol uh -huh. que es una película argentina dirigida por Campanella dirigida por Campanella, si sí, sí. y ahí estuvimos hablando como como él se empezó en el dibujo o cómo se hacen los dibujos que antes eran lápiz a mano y ahora es más <coughs> algunos son más encutadoras Sí. Antes de que nos cuente eh, en este track que tenemos ahí eh, con la voz de Epelman, le pregunto a ustedes, eh, eso como imaginaban que se trabajaba cuando él cuenta el proceso? Y o sea, él no, o sea, nos imaginamos que si él es el el que creó los personajes, o sea, era que se llevaba la parte mayoritaria del trabajo. Pero aparte tenía ayudantes que crearon 5 o más personajes, de 100 personajes, él creó 95. Eso es lo que él nos explicó. 25. Algo así, un, la mayoría la mayoría de los personajes lo creó él y nos, o sea, nos mostró varias técnicas dibujando que hizo un par de dibujos ahí donde fuimos a la entrevista de la calidad de, de artista que es, lo que hace, fue fue genial en un menos de un minuto hizo un personaje que que creado unos chicos una como un cuentito y le creó un personaje que nosotros no, no lo podemos creer la facilidad que tiene. Nosotros ni en tres horas podemos dibujar un poco de lo que dibujó él. Bueno, hay mucho de técnica, ¿no? Sí, sí. Eh, y también del conocimiento de cuáles son las habilidades que no tiene. Bueno, se dedica a eso, está buenísimo. Le sorprendió entonces. Sí, ¿sí? fue Harry. genial. Bueno, ¿vamos a escuchar la primera parte de la entrevista? Sí. ¿Vale? Sí, Mariano Eppelbaum, que es creador entonces del equipo de Metegol, ¿sí? la película que en realidad es la primera película de animación argentina, ¿no? Y en 3D. Y en 3D. En la peli en general hay todo lápiz, hojas a 3 y a bocetar a lo loco miles de hojas, cientos de hojas eh, me gusta eso de sentir el papel a veces por una cuestión de velocidad de trabajo tanto sea en la producción esa como mi trabajo tenemos una tableta digital con un lápiz que es eh, electrónico que se llama Wacom que es dibujo con eso pero a mí me gusta seguir dibujando a mano después lo paso en la compu, se retoca, se pinta, se pasa limpio a veces en la máquina Pero la mayoría de los dibujos que uno ve, los diseños, sí, son hechos a mano. En mi caso, más línea. Tiene que ver con la forma de trabajar de cada uno también. Algunos trabajan con los planos de color, como lo que vos decías, que es como el relleno. O decir, bueno, este personaje lo voy a ver de tal manera, entonces empiezo a, pasar a pintar los planos de color de la sombra, de la piel. Yo puntualmente me siento más cómodo. Creo que tiene que ver con el dibujo animado tradicional, o sea, el que es dibujado a mano el estar atado a la línea, o sea, a dibujar en línea, a bocetar rápidamente pero si sí los boceto en color, no significa que lo pinta color, sino que la, los lápices son de colores se, se usan los lápices rojos o azules que pintan muy clarito, entonces uno después pueden tintar o a la hora de pasarlo a la computadora en un escáner es fácil de después eliminar esos colores y queda la línea limpia yo era la cabeza del equipo de diseño de personajes después fue de dirección de arte de personajes entonces yo diseñaba casi todos los personajes y después entraron un par de chicos creo que fueron eh, unos tres o cuatro pero después quedaba como uno solo estable y después se iban cambiando de áreas donde me ayudaban a proponer algunos personajes que a mí me alivian en el trabajo y que propongan otras cosas pero ponele, si son 100 personajes Eh, yo habré hecho 98, ¿entendés? o 95 y de paso pues me ayudan con otras tareas que por ahí son más tediosas o aburridas o más técnicas ¿por qué? porque en dibujo animado a mano, uno hace los dibujos y son como más o menos se van a ver después se hacen lo que se llaman las hojas de modelo o en inglés son model sheet donde el personaje está con distintas expresiones poses, los giros para ver cómo lucen en 3D hay que tener mucho en cuenta todo eso Porque como es algo volumétrico y se va a ver de todos lados, es como que hay que construirlo dibujado. Y me ayudaban con esos dibujos. A ah, cómo se, en 3D necesita, en 3D significa en la computadora, modelarlo como si fuese una arcilla, pero en la compu. Como tener una marioneta virtual. Seguinos sí, por Facebook como Programa Rec. Teníamos ahí el testimonio de Mariano pero aunque fue entrevistado por ustedes, ¿cuándo, chicos? El día martes. martes ¿Qué fecha? ¿Qué es lo que estamos ahí? 11 de 11, agosto. 11 de agosto. Bien. Y digo porque se puede escuchar en diferentes momentos de la semana este sí, programa. Sí. Eh, una ciudad que es muy reciente en ¿sí? la entrevista hay cuenta varias cosas ¿no? pero que tienen que ver con la, la cuestión del proceso técnico donde incluso cuenta que dibujan a veces en azul, a veces en rojo para poder después sacar el trazo en el proceso de digitalización eh, pero les pregunto a ustedes eh, ¿en qué contexto no se da este esta especie de producción en, si se quiere cinematográfica de dibujos Eh, porque en el mundo en realidad hay como mucho más desarrollo que en la Argentina, ¿no? Sí, esa es lo que él nos explicaba... o sea que acá en el país no está muy muy en lo que es muy apoyada lo que es la industria de animación en lo que son películas, o sea, de haber hay, pero son muy pocas. O sea, él por, por, el, por no tener mucho trabajo acá lo que es el hiso producciones lo que es afuera, en otros países, en lo que es México, España, ...estuvo en varios lugares del mundo haciendo este trabajo porque allá en luz animaciones como que pesa más allá. De hecho aquí cuesta muchísimo estudiar, es muy caro. ¿Sí? Hay que ser muy ahí. Si sí, él nos explicaba que o sea, no se recibió ni un colegio técnico ni nada, o sea, él se recibió un bachillerato normal. Y después en estudios de terciarios eh, inició con dibujo técnico y sesiones, estudiando eso y hasta que fue después de terminar fue aprendiendo distintas técnicas cada día, día a día, trabajando un poco más y aprendiendo más de lo que es el trabajo, que lo llegó a ser lo que soy, que es el uno de los creadores... De sí, sí, es el, el, claro. el animador más importante que tenemos en, aquí en Argentina, ¿no? Eh, pregunto, en términos de empresas, ¿contra quién tuvo que salir a competir en el mundo eh, esta película Meteor, no? Y Meteor compitió directamente con lo que es Disney y Pixar. Claro. Porque, o sea, eran como... Fue la primera película 3D animada, hacia gran escala, un gran proyecto que lanzó la Argentina y de la mano de Campanera como director, ya con el, con el éxito de lo que fue El secreto de sus ojos, era como que se... tenía peso, claro. sabía que se venía el cobroso. Igual, eh, seguramente hay como mucha... ...mucha trayectoria... ...y es muy difícil también... ...salir por primera vez... ...con una animación... ...cuando Disney y Pixar... ...tienen hace mucho tiempo... ...mucha... Eh, ...mucha tradición... ¿no? ...en lo que es la producción... Eh, ...les pregunto a ustedes... ...¿tienen idea más o menos de que... ...de, de cuál era esa trayectoria que teníamos... ...en la cuestión audiovisual?... Sí, de la historia de Pixar, de la historia de Disney Tienen algo de... Sí, yo también me escucho medio mal ahora ¿Ustedes me escuchan bien ahí atrás? Sí, seguimos ahí en la iglesia ¿no? Debe ser un problema de monitoreo eh, tiene algunos datos que tengan que ver con Lo que es la historia de, de, de Pixar y de... Porque digo, la plantearon como si fueran dos empresas separadas Y hoy la verdad es que una absorbió la otra, ¿no? Sí, es que eran dos empresas separadas eh, Pixar se independizó y entonces fue creando sus propios proyectos y ya hasta fue creando hasta Disney fue dejado, fue dejando atrás a Disney, fue tomando más más impulso Pixar. Uh -huh. Pero entonces hoy en día son son una, una misma empresa. Claro, una compró a la otra, digamos, sí. la fagocitó. Pero ese problema de las corporaciones, ¿no? Eh También hay, hay una cuestión ahí a tener en cuenta Que es, las tradiciones son distintas digamos Disney de hecho venía con una tradición Muy diferente eh, Porque era la historia de la princesa La historia digamos Siempre con Morareja Y Pixar se animó a otras cosas eh, ¿Tenías algo para comentar ahí? Sí, eh, lo que te quería comentar es que En 2006 Robert Iger Compraba Pixar que es uno de los de los Que es dueño de lo que es Disney Compraba Steve Jobs Por... Siete millones. Siete millones, cuatrocientos mil. Eh, compraba Pixar, o sea, la adquiría. Y pasaba a ser de lo que era Disney a Disney Pixar. Que ah. lo que es hoy. O sea, hoy en día Disney y Pixar lanzan películas también por separado. Y lanzan... Pero es proyecto. la misma corporación. Sí, lanzan un proyecto cada uno. O sea, una megaproducción por año lo que vendría ser. Okay. En este caso tenemos, ponerle, en 2006, Pixar lanzaba lo que era Cars. ...y Disney lanzaba Chicken Little... ...o sea, son películas de animación... ...que a muchos le gustaron... ...y fueron récord de taquilla... ...y se siguen viendo y se siguen gustando... ...claro... ...bien, a ver, eh, tenemos por ahí... Un, ...una entrevista más, ¿no? de un, ...un fragmento de la entrevista que le hicieron... ...siguió sí, un fragmentito más de, de lo que fue... ...la entrevista con Apple... ...bien, vamos a escucharlo y, y después lo comentamos... ...es un aprendizaje impresionante... ...para empezar... Obviamente todo el respeto y el agradecimiento. Lógicamente yo no estaría acá si no fuese por haber trabajado a Meteol. Por más que trabaje en otros lugares, en otras eh, producciones, o para afuera, ¿viste? en libros, en tiendas cosas, este proyecto, al tener una calidad que no tiene nada que envidiar a otras producciones internacionales, hace que uno pueda tener eh, otra llegada, como acá, que es genial como aprendizaje fue fue genial y ahí te das cuenta como domina el arte del cine de los tiempos, de los actores y, y por más que uno lo elogia y lo ves cuando lo ves trabajar y ver qué clara tiene las ideas y es como que decís, querés tratar de ser una esponja constante, viste, de preguntar lo que fuese, lo que yo considero industria es, no sé, ciertas varias películas a la vez, varias series a la vez sé que para Pacapaca hace un montón de cosas pero por ahí generar productos o proyectos tan grandes o tan especializados y con tiempo cuesta todo eso abrió caminos, hay mucho mucha gente trabajando en videojuegos por ejemplo muchos en editoriales muchos en cines y hay algunas que otras producciones como en San Luis algunas acá, algunas subvencionadas, otras no pero... ¿qué se necesita exactamente? no lo sé, yo te digo lo que vi y bueno, equipos que hacen el arte equipos que saben de producción de cómo moverse porque sí, yo puedo juntar a muchos dibujantes en mi casa o con los que tengo afinidad y hacemos el proyecto y por eso hacemos un corto y está buenísimo, y se gana y eso da otra cosa pero de ahí a formar como algo, como una industria como una empresa y se necesitan muchos factores que por algunos son ajenos a, a mi información. Tener la opción de que den subsidios, de que den soporte, ayuda a un montón de proyectos, eso es alucinante y que haya un valor nacional. Lamentablemente, si bien hay muchas cosas eh, económicas, sociales, complejas en este país, eso está buenísimo, que surjan esas cosas. ...que haya un canal para chicos exclusivamente... ...con mil cosas de contenido... ...por más que algunas sean de afuera también... ...eso está buenísimo... ...porque... ...hay posibilidad de por ahí elegir... ...por más que algunas sean más difíciles... ...o no tengan... ...la capacidad... ...de... ...monetaria o lo que fuese... ...está buenísimo que haya proyectos... ...que estén subvencionados y apoyados. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad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 nos comentaba un poco acerca de la industria ¿no? y el desarrollo que tiene a partir del empuje que da un personaje como el director Campanella ¿sí? conocido y famoso dentro de lo que es el ámbito de, de industria argentina. Chicos, les pregunto, ¿ustedes qué consumían antes cuando veían dibujitos de allá? ¿Dibujitos de chicos? Sí, sí eran sí. ¿Y, y, ¿Y qué les gustaba ver? ¿Era con bolsetas? Raúl Z Raúl Z ¿Dónde es? Japonés? Eh, japonés, ¿Japonés? Japonés. Japonés es, es? Es japonés Es japonés Es japonés Pero los estadounidenses Como que le hicieron ahí Los Power Rangers Sí, también. No, sí. Power Rangers No, no, no verdad <risa> la, <risa> la mayoría de los eran de, Japón, eran de Japón No, no, pero pregunto La producción que veíamos Nosotros acá ¿Era japonesa O era una versión inglesa la De... Inglesa Porque viste que hay como Esta los cosa Los japoneses de como que, que La hacían así Tipo historietas Y los ingleses La lo adaptaban a los televisión Los yanquis La adaptaban a televisión o sea, los que armaban el audiovisual en realidad no siempre eran eh, oyundo de Japón, digamos. No, o sea, sí, si después vemos canales que ya ni existen. O sea, Magic porque eh, yo me acuerdo que daba Astro Boy, Boy miraba ah. Astro, <risa> Astro Boy. Eso es de Tony Sherry y Jerry, todo, tipo... ¿Les gustaba eso? ¿Eh? Sí. sí, chicos sí. Tommy Jerry era, El eje era la violencia Pero ahora no <risa> ni, es más amistad Sí, sacan todo Claro No, pero después era Todo el día mirar Nickelodeon Porque yo eh, Tommy Jerry, por ejemplo Lo veía mucho Y hace muy poco tiempo Cuando lo volví a ver Me pareció muy lento Sí, muy lento O sea, el sistema está muy Lo que es muy digitalizado El color Nada que ya no es como antes, antes era, no sé, Ya antes la animación era era no, no es la misma que antes Era tremendo antes O sea, después estaba En los castores de Cascarrabia Me acuerdo que miraba Soy Arnold, muchas cosas. Que no, no, no tengo ni idea ten... lo que es Arnold. No, es de nuestros tiempos. <risa> <risa> no. me, me hizo sentir muy mayor. Si <risa> no, no, no, no, no. sí, tenemos todos entre 20 años. No, <risa> sí. no está, está muy bueno. Sí. Hoy, hoy ya no hay esas cosas. Mi sobrino está todo el día mirando Ben 10. O, sea, o esas cosas. O sea, yo veo que agarran la tele y hay un animalito que está formado por un montón de cosas, pero no no, no tenés definido bien qué es y, o sea, te enseña mucho lo que es, influye mucho porque está todo el día mirando que es pacapaca, paca, todo el día pacapaca paca te muestra mucho contenido que está genial y es más es educativo y es de nuestro país bien, ahí igual hay como también un camino que está empezando, ¿no? sí, está empezando. Digo, es, muy, es muy distinto a esto como decías de canales que tenían producción todo el día sí y que quizás hay canales que ya no existen sí, ¿sí? ¿sí? hay ciclos que ya se han terminado dentro de lo que era la, el consumo la propuesta que tenía del cable por ejemplo en la argentina para consumir diferentes dibujitos digo qué sé yo Y pasaron por diferentes mundos, digo, una cosa es el anime, ¿sí? ¿sí? Y otra cosa es Tony Jerry, sí, Jerry, o estos dibujitos que me están nombrando ahora, que algunos ni los conozco, que no tengo ni idea lo que son, ¿sí? Ahora, ¿hay hora de grande el consumo en dibujitos? Yo sé, ¿Sí? Sí, sí. ¿sí? yo también. Hora de aventura, que es uno que está de moda ahora, sí. o después un show más, que son los que, o sea, los dos de ahora. ¿Dónde miran? ¿Dónde, dónde miran? ¿Tarton Neo? ¿Televisión? Sí, Televisión ¿No consumen en pantalla online? No, en Yo a veces <ríe> ¿Y si hay un estreno, una película, van a verla o no? Sí. sí Dragon Ball, ahí, cuando salió, la fui a ver ¿Le faltaron 20 <risa> años? <risa> sí, no ha no pasado nada Todo es chiquitito Y yo, bueno ¿Son me... dibujos eh, de la hispana? Sí, son de la hispana Bueno, yo voy a ver ¿Qué sé yo? Sale el hombre araña Digamos Ahí como sí. voy Digamos ¿Qué sé yo? Me acuerdo Haber llevado a mi sobrina A ver Y después Volver eh. nuevamente A la semana Con un grupo de amigos Todos tenemos un niño adentro Todos entre 25 y 45 años En esa brecha De la <risa> Sin ningún menor De excusa ¿Sí? Eh, y digo, y la verdad es que nos pasó algo también muchas de esas producciones están pensadas con guiños para adultos si, sí, bueno. dentro abarcan muchos temas amor, amistad venganza o sea. digo, fui a ver Frozen y me quise matar pero <risa> bueno, mi me mi le gustaba <risa> ¿se entiende? Eh, nada, que se yo <risa> claro ahí no, no fui a verla, fui a llevarla Eh, en cambio, qué sé yo. Pues yo te digo, me, eh, la, mm, hace unos años ya atrás, ¿no? Pero me acuerdo cuando fui a ver Megamente, a mí me voló la cabeza. Me pasó que ella se reía en partes que yo no me reía, Y había partes en las que me moría, lo mismo que con mi villano favorito. ¿Mi villano pues sí, genial, la, digo, ahí nos reímos mucho, pero mucho, y a veces coincidíamos y a veces no estábamos riéndonos en el mismo lugar, no disfrutábamos las mismas partes de la película pero claramente está pensado para que un chico la pueda pasar bien y su padre o su tío también la pueda disfrutar. ¿Sí? digo Es parte de la animación, que me parece que es lo más difícil. Eh, por ahí me contaban ustedes fuera de aire que eh, Mariano Eperbaum contaba que cuando se construyen los personajes también él tiene que pensar como en estereotipos de no solamente que sean territoriales de la Argentina. Y tiene que ver con esto, ¿no? de pensar, bueno, ¿quién te va a mirar? ¿Quién se va a reconocer en ese producto? Sí, o se él nos comentaba eso, o sea, que crear los personajes con distintos rasgos de otros países por el tema de que tenía tiene este otro alcance o no solamente marcar lo que es ser argentino, o sea, el, el argentino directamente. Después hacer los personajes mediante rasgos o a veces se adaptaba a una persona, o sea, no puntualmente no decía, voy a hacer a esta persona como como esta otra, o sea, no no quería representar al la personaje en lo que es una persona de vida real, él agrava rasgos distintos y arma un personaje, si le gustaba a Capanera o a quien estaba ahí, él lo hacía. Digo, de hecho, cada vez más en, eh, cada vez más en el área de comunicación, dejamos de pensar en qué se quiere representar para pensar en qué posibilidades tiene cada personaje, cada producción, digamos, de generar reconocimientos. Si uno lo piensa desde esta perspectiva, hay algo distinto. Antes el artista Para los medios, en la industria cultural, lo que intentaba hacer era representar algo y que el otro lo entienda. Ahora no es así. Ahora alguien cuando produce, lo que hace es, intenta producir algo lo suficientemente amplio como para que muchos se puedan reconocer en eso que yo estoy proponiendo. Eh, esta Es una no, es un cambio de perspectiva en la forma de producir. Si, sí, ya no intento producir, no sé Un personaje agrio O un personaje eh, Poco simpático Intento producir un personaje con algunas características Y quien se sienta reconocido Que se sienta reconocido Cuanta más características tenga Cuanto más rico sea el personaje Más reconocimiento va a generar Entonces más posibilidades tiene de ser exitoso Bueno chicos, seguiría hablando muchísimo más Pero hay otro grupo Que vamos a escuchar luego, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. chicas Así que vamos a contarle a la gente Quienes hicieron este bloque sí, Estos dos bloques de, de aire Estamos con los chicos de la Escuela Rumanía Los nombres de quienes hicieron parte en este bloque Alexander Vareiro Yo soy Leonel Ledesma Y yo Gastón González Agustín Alonso Ellos son parte del alumnado de qué año? Quinto o cuarta quinto, cuarta de la Escuela Rumania en ¿Sí? eh, el número 2 distrito escolar 17 sí, ¿Sí? ahora vamos a escuchar algo de música nos vamos a, a distender un poco escuchando Belpinto con La Llave La soledad Se hacen carnen mi. Y la noche parece un desierto, pero tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parece un suspiro del cielo de su adosar que te voy a ver. Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, va a oír mi canción, va a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, va a oír mi canción son traps sin pedirme la llave la distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón La noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Regalarte todos mis momentos vas a verme llegar vas a oír mi canción vas a entrar sin pedirme la llave la y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón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 Así que vamos a presentar ¿sí, a las chicas que se están sumando a la mesa ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes, Ángela eh, Silva ¿Tu nombre? Ángela Silva oh, Muy bien No, no, digo, es tu nombre Sí, es mi nombre Bien, ¿quién más está? Camila Navarro Estás muy lejos del micrófono Camila Navarro Muy poboda, yo lo sé, pero no me sirve La cuarta son cuatro dedos de distancia de la mano ¡École! Ahí, perfecto ¿De qué año? ¿De qué curso? Quinto año. ¿Quinto año? ¿Turno? Tarde. Tarde. Bien, Camila. Hola, ¿qué tal? <risa> Mi nombre es Ailén Tardeiro. Soy del Colegio de Rumania, de quinto año también. Uh -huh. Y vamos a hablar de la moda. De eh, la moda, en bien. En los años 70 y en la actualidad. Bien. Hola, soy Florencia Copa, de quinto año, del turno mañana. Bien, ¿cuántos son en el curso? ¿Cuántos son en el curso? En, ¿En el ¿17? A la mañana son 23 sí. y a la tarde son 17. Son poquitos, ¿eh? Sí, 17. ¿che? No son, no son tanto ¿Y acá ahí de los dos turnos? Sí. ¿Están sí. mezclados, digamos? Claro. Eh, sí. ¿Todos del turno de tarde ustedes, no? no? No, no, Nosotras dos somos de la mañana. ¿Ustedes dos de la mañana o ustedes dos del de tarde? Sí, el de la tarde. ¿no? Bien. ¿Y los chicos que se fueron, de qué turno eran? De tarde. De tarde todos. No tarde está, está mareando bien claro. o sea que tenemos chicos de la escuela rumánñe en el número 2 turno mañana y turno tarde si ¿sí? eh, todos con orientación en comunicación social ¿no? sí. Sí. bien y voy a hablar de la moda si sí, acaba vamos de volver a, a perder el sonido pero allá nos están escuchando ah, sí. bien debe ser el cable ahí que se nos movió del monitor no tenemos ni idea de lo que está saliendo al aire, pero bueno, sí. ahí volvió. Eh, contame entonces, a ver, ¿por qué van a hablar de la moda? ¿Por qué apareció este tema? ¿Por qué lo eligieron? ¿Por qué les interesó primero? Y porque, bah, no sé, en las chicas es lo principal. Pero yo y este grupo es de chicas. Ah... <risa> Y bueno, de las sí. chicas de verdad, y de Ah, las chicas también, sí <risa> Hay algunas cuestiones que Para ir a buscar laburo, para ir a bailar Y qué sé yo claro. Hay que informarse distinto <risa> A ver, y cuénteme que encontraron? Eh, que en los años eh, en los años 70 El eh, estilo era distinto Era estilo disco estilo Y disco. Influen influenció en la moda En eh, lo que eran los pantalones Eran offers, eran más anchos Eh, eran estampados. Es eran... que que tocamos en... yo me Néstor, que me el Desch, uno a Lector con unos pantalones rojos. <risa> Porque él, nada, hace mucho tiempo confesó que se vestía de rojo y que tenía el dibujito cómo se llamaba del surf, era, ¿no? Eh, nada, yo, eh, no me puedo sacar de la cabeza el surf dibujado así en la de remera amarilla. Claro, en, la espalda, en la espalda, en la espalda, mirá vos me, me Sigo sumando datos yo Y nada, los pantalones va mucho rojos Explotan así Muy 80, ¿no? Estamos en los 70 Que esto era no, Oxford, igual... esta es la pata de elefante mm -hmm. Todo lo contrario a aquel eh, Lo que me estoy imaginando en el operador técnico Después, También había se usaba, Era muy llamativa la ropa En los 70 ¿Por qué? Eh, los colores Los ¿no? colores también eran estampados, los pantalones y los zapatos eran con plataforma y bueno, eso volvió sí, eso ahora están todas como en zancos <risa> <risa> <risa> no, no sé, yo, yo veo mucha gente que decir se va a romper el tobillo en cualquier momento no, yo creo que es más como la plataforma que ¿Sí? el taco agujas sí. sí. sí, ah bueno, en comparación al taco agujas, sí. claro, el taco agujas es un centímetro apoyado del piso claro. y el resto es equilibrio puro pie, te volás del pie y Y la plataforma es como todo el ancho del pie Claro, es sí, como no. una zapatilla, va Pero no, no, no, no hay flexibilidad del pie No, nada. pero yo puedo correr, ¿eh? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> te corre colectivo, te dice <risa> <risa> <risa> <risa> claro, sí, ¿no? ¿Todas usan plataforma? No, sí, ¿sí? además No, yo no. no Yo uso tacos, yo. ¿Tacos? No, no, tacos no Sí, yo no, no. no. Zapatillas sí, sí. sí, sí. sí, sí. No, Yo más o menos Yo no tengo Zapatillas zapatilla mucho no. Digo, hay como una cuestión también Ahora, ¿no? Esta cuestión de que como se, Hay mucha variedad y conviven formas ahora Antes era más Todo el mundo uso hombrera claro. En los 80, yo me acuerdo No había mujer que no tenga una hombrera de 4 centímetros <risa> Digo, no, no, no era ser humano vivo Si no tenía hombrera <risa> Eh, y en los 70, imagino, yo era más chico Pero ves las fotos Y había muchas flores y muchas, ¿viste? La, Los pantalones Es algo de Oxford Podías tener la pata de elefante gigante O más chica, pero no había nadie con una bombilla digamos uh -huh. Todo el mundo tenía el mismo corte claro. Era como más uniformado Una vez que se imponía algo en la moda Estaba ahí Antes era, se usa esto, se usa esto Ahora no, ahora se copian todos a los famosos Me gusta ese pantalón, voy y me compro ese pantalón Pero no siempre la misma Hay distintas clases Claro, y como diferentes corrientes, ¿no? Ahora uno podría vestirse, qué sé yo, de negro y más oscuro Y otros usar más colores, otros ser más fluo También ah, es depender a onda Claro Digo, como que conviven diferentes estilos en el mismo momento histórico ¿Qué otra cosa hay de los 70 y de los 80? En, en los de los 70, nada, eso la, la, la otra cuestión de, de, que ahí me está faltando la cuestión del maquillaje ah. las mujeres en esa época empezaban a usar la, las pestañas las pestañas Postilla, con... yo uso igual digo... <risa> <risa> bueno, bueno. la otra vez es que en esa época no había ningún hombre maquillado bajo ningún ahora concepto sí. Ah. Ahora, ah. Ahora, ahora sí me pones corrector <risa> no, no hoy no Usan tapujeras Usan tapujeras, bases para tomarse los lenitos C Contame, contame se despilan, que... se, despilan se despilan las cejas <risa> Se despilan las cejas Se el pecho Metrosexuales No, no, no son no, metrosexuales no me Acercate, acercate porque yo te escucho Eso quiere decir para verse mejor, no quiere decir que sea Siempre maquillaje para que los demás te vean mejor Ahora, ¿para verse mejor uno para que te vean mejor los otros? Eh, ¿Las dos cosas? ¿O para que uno se sienta, se sienta bien con un amigo? Claro, ¿No se debe ser de muy tener pelos a las piernas. Yo... <risa> <risa> eh, a mí me molesta. <risa> no, y se me molesta, no sé si se depila. Esta conversación se va a complicar en <risa> segundos. <risa> bien. ¿Y depilarse de se depilan? No. ¿Qué? Sí. ¿Depilarse? Sí. la verdad. La verdad. Para sí. ah, que las la, la piernas no sé. ¿Te dices si se, se debe? Te miras sin A veces me hace sin sí, ¿Te depilas, te afeitas no, o te afeito, o, te, o te bajas la cantidad? No, sé si se entendió. Haces, no, haces, no, haces, no, haces, haces, haces, haces afeitado. Yo tengo muchísimos amigos que lo que hacen es pasarse la máquina de, de, del pelo, ¿vieron? ¿Sí, entonces, idea. les queda un centímetro de, de vello, son osos, nada, así de tan <risa> claro, una especie de... Pero les claro, que, crean como una alfombra, de, crean como una alfombra en todo el cuerpo, no es mi caso, yo soy Lampini, entonces no tengo ese drama. Eh, pero no se depilan, digamos Son muy pocos los que se arrancan el pelo uh -huh. Futbolistas, todos los futbolistas conocidos sí. que tengo Y los que ya no son futbolistas, pero lo fueron Porque uh -huh. yo tengo 41 años Pero los amigos que yo tengo que fueron futbolistas Ya no son futbolistas, son entrenadores de futbolistas Profesores de gimnasia uh -huh. Y demás cosas que se derivan de esa práctica Se depilan las piernas, de la cintura para abajo Todo, así sí. Sí, sí, Y a las cuales novia... ¿Cómo? Se hacen depilación definitiva. No, estos sufren. No, sufren. con la cera. Con la cera. Con cera, sí. Pero Hay es mejor tanto. con cera. Una vez sí. que te de después es... Es, es menos, menos doloroso. doloroso menos cantidad aparte te crees claro es más finito ¿eh? <risa> después de sufrir Está un año <risa> después es menos doloroso <risa> la primera vez todavía? la segunda también la tercera <risa> digo bueno esto en una época era impensable digamos qué sé yo, que los balones digan si sí, abiertamente yo me depilo me corto de pelo y hoy es normal mm. aparte también que se yo a las mujeres en esa época no le gustaba Eh, ahora por ejemplo algunas mujeres no les gusta que todos los hombres estén peludos no a mi no me no, gusta, gusta. No, no. depilante no, horrible depilante si sí, claro cuál sería tu exigencia perdón mi pregunta <risa> he <risa> tratado de ser lo más convenida posible estamos no, en el aire no depilante pero qué qué, qué se tiene que depilar cintura para abajo cintura para abajo no claro, le igual... crece no Pelucita, pero nada. ¿A Chila no, por carna, ejemplo? No, no, eso no, no tampoco no la tanto. La <ríe> <de la ríe> <t> <ríe> no soy Enrique Marte de mi novio. Ahí le hacemos los rulos, traves, <ríe> <como si> <ríe> la travesa. Bueno, ahí hay una enorme diferencia entre el aquí y el aquí ahora, digamos, sí y la década del 80, la década del 90, incluso, digamos, yo no sé si en los 70, cuando yo era chico, a alguna mujer se le <la ríe> ocurría decirle voz de depilarte porque no. No yo, te para te mí era imposible <risa> Claro, y había mucho prejuicio Incluso yo recuerdo, por ejemplo, no sé en eh, Situación de, me acuerdo hace muchos años ¿no? En el hospital Tengo familia de gente cercana Al ámbito de la medicina sí Y si aparecía un pibe depilado uh -huh. La pregunta era Si era ahí Y había como mucho prejuicio sí Y si luego te decía No, lo que pasa es que yo corro O, o soy claro, futbolista Claro, si ¿no? la, la, la respiración del higiénico Sí, en muchos casos por el, también por el masaje, digamos, o si a vos tienen que todo el tiempo hacer masaje porque tenés un una contractura en un aductor, eh, está bueno que no tengas pelo, porque si no, claro. Bien, tenemos que hacer un pequeño corte, ¿sí? Eh, vamos a escuchar algo de la renga, ¿les parece? Sí, tomamos un respiro y después podemos a hablar un poquito más de música y otras cuestiones. La renga con el rebelde. Caminito al costado. Soy el que nunca premio, no sé nació como de de fondo ahí, la renga con el rebelde, o una canción de los 90 ¿no? Viejitas también. Estábamos hablando del antes y el ahora, y uno de los criterios, me parece, que tenemos que tener en claro es que ha cambiado también el código de belleza, ¿no? Eh, ustedes por ahí decían, sí, eh, prefieren que muchos varones estén como recortados en sus pelos, arreglados, ¿sí? Y también se toma como una cuestión de, por ahí dijeron, de... ...de practicidad... ...quien juega al fútbol no quiere que... Eh, ...cuando le, si en algún momento se lastima o algo... ...le pongan una cinta adhesiva... ...y tengan, después lo depilen de prepo... <risa> ...para eso está bueno... ...decía el compañero acá... Eh, ...nada, depilarse antes... no eh, ...pero estéticamente también ha cambiado el criterio... Digamos, ...lo que a ustedes les parece lindo... ...en algún momento... ...hubiera hubiera sido considerado... El, ...por lo menos aquí en Argentina... digo no hubiera sido considerado antes como poco masculino sí. y hoy eh, es considerado como sos un dejado, sos un rollo si estás con todas las pelas ¿no? sí. ¿cómo? bañate, bañate. <risa> ya, si te bañas los pelos no se te sí, caen <risa> claro <risa> bueno, afeitate afeitate, no, no, depilate, no, ni que se depine yo, que no y me parece que hay mucho también, no, no. a ver, que tiene que ver con cómo, ustedes dijeron por ahí, ¿no? Eh, la gente sigue también como los dictámenes Que generan algunos personajes conocidos ¿Sí? El famoso, digamos Y en el caso particular de la estética De lo físico También tiene que ver con el mundo del fútbol ¿No? Uh -huh. eh, los futbolistas han cambiado su forma de ser Que se llevan a son más Están más dispuestos que antes Antes no era tan es, Tanta exposición Ahora los partidos se transmiten por televisión Todos sabemos quién es este Todos saben que él ese está el jugador y ellos en sí también cambiaron, porque antes lo, yo no creo que Pasarela se llevara la, en el bolsito la cremita para, para la cara, no, no. no creo que él haga como ahora los chicos que salen con el perfumito, con el jopito bien para arriba, todo así. Yo me acuerdo hace, hace un tiempo, ¿no? Encontrarme aquí quien fue un profesor mío de gimnasia. Yo no hacía mucha gimnasia tampoco en la escuela. Sí, <risa> Manó, ¿no? que era un, es un gran trompetista y aparte era un entrenador en aquella época. Estoy hablando en los 90, 80, 89, 90, 91. Él era entrenador de futbolistas. Eh, y una de las cosas que él planteaba ahora, ¿no? Que asesora a otros que entrenan, dicen ¿Nunca me pasó que los futbolistas aparte están tan preocupados por tener buenos brazos? juegan con las piernas, sí. claro, pero pasa algo concreto, que es, ha cambiado también como sí. el lugar social que tiene el futbolista, entonces hoy, si sí, tiene buenas piernas, pero también tiene que ir al gimnasio, tiene que estar sí. fuerte, tiene que poder, por el cuerpo se ha cambiado la forma de jugar, hay como varias diferencias, ¿no? Ustedes fueron a averiguar qué pasaba con el mundo del fútbol, ¿a dónde fueron? A Villa Olímpica. ¿A qué Villa Olímpica? A Villa Olímpica de Vélez. Es el predio que tiene Vélez para los entrenamientos de primera, para fútbol juvenil, infantil. Al Club Atlético Vélez Arfiel. Sí. ¿Sí? ¿Y con quién hablaron? ¿Qué estuvieron investigando? ¿Qué, qué pasó ahí? Eh, primero, en sí cuando fuimos, fuimos por un, una sola nota, pero terminamos haciendo varias. Fuimos por la nota de Arturo Flores, que uh -huh. es el técnico de, de Vélez, eh, pero terminamos haciendo a, a varias personas, como a Seba Sosa, al arquero de Vélez... A, a Cubero Prato. Y a... Lucas Prato Milton Caraglio Sí, y, y... Y... A ver, fueron fueron amables, les dieron la entrevista Sí, sí, sí, sí, sí. Cuéntenme primero cómo fue esa situación de ir a Club de Vélez Sí, y ponerse a buscar con quién hablar y demás cuando Bueno, pues, hay que darle un agradecimiento a, a Néstor Él muy amablemente nos dio en el auto de, Presentó el carnet socio para que podamos pasar todo Bueno, llegamos y cuando llegamos ya había terminado la práctica. Luego eh, de ahí eh, empezaron a salir varios futbolistas. Ya había, o sea, empezaron a salir los futbolistas y le pedimos una nota. ¿No? y fueron tan tan amables de pararse y hablar dos tres preguntas y Sobre qué versaron las charlas, digamos, sobre qué preguntaron, qué cuestiones consultaron ustedes. Bueno, yo eh yo yo les pre... bueno, yo fui a las notas, le pregunté cómo qué cambios veía a, a lo que era el fútbol de antes cuando ellos eran chicos y a los de ahora. Y no, no por suerte no, todos nos contestaron eh, nos dijeron que son hay muchos grandes cambios, que ya no es lo mismo lo que era ahora que es lo que que lo que era antes. Bueno, vamos a ver entonces un compiladito de las entrevistas realizadas en Meles por las chicas. Nada, nada. Totalmente diferente, ¿no? Se corre muchísimo más, es mucho más físico y, y obviamente a medida que pase que el tiempo se va perfeccionando un montón el, el tema de los entrenamientos, de cómo se trabaja y, y cómo se juega también. Y bueno, van cambiando. Yo creo que no solamente el fútbol, en todo sentido de la vida, ¿no? Eh, eh, la diferencia del fútbol que cada vez se hizo más más físico, con más roce creo que eso es una la diferencia que encuentro eh, del fútbol de antes al de hoy ¿no? no, creo que fue siempre profesional sí, no, siempre eh, o por lo menos eh, lo que me tocó eh, vivir a mí eh, creo que ya de hace muchos años que el fútbol es profesional Y, y no quiere decir que quizás eh, que van cambiando cosas y mejorando o sea más profesional, sino que eh, hace mucho que viene así. El aula sale al aire. Ora libre. ...teníamos ahí un fragmento de las entrevistas, ¿no? Son tres entrevistas exclusivas para la gente de aquí de Ola Libre... realizada por las chicas de la Escuela Rumania... ...hablaban, decime, estaba el jugador... Eh, Cubero, ...Cubero, Sosa y el técnico José Flores... ...ahora tenemos otro fragmento más... ...donde no solo van a hablar de las diferencias... ...sino que comienzan a contarnos parte de ese mundo profesional... ...y qué características tiene. ¿Qué lo me, me cambió? Eh, eh, por ahí un poco la exposición pública... Eh, las exigencias las exigencias en, en el plantel profesional en primera es mucho más mucho más grande que, que cuando estás en inferiores también no, nada, que, que entrene, que se esfuerce que tiene que aprovechar todas las la oportunidades que tenga pero lo más importante es disfrutar de lo que hace, que en definitiva eso es lo que a uno lo hace feliz bueno, eso ya es, eh, es otra cosa no es, es eh, digamos el principio de de, de lograr un objetivo, ¿no? Lo que me pasaba a mí, jugaba al fútbol en, eh, en mi barrio eh, en el potrero, después venir a Vélez siempre con la ilusión de jugar y tratar de jugar eh, para divertirme y a medida que fue pasando el tiempo eh, uno se va profesionalizando, ¿no? Digamos, eh, pensando en un futuro eh, y entonces creo que Ahí, ahí está el cambio, ¿no? Que 16, 17 años ya empezás a pensar en, como profesional y, y tratar de llegar y, y lograr el objetivo que es jugar en Primera División. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Por ahí les pregunto... ¿Qué, ¿Qué diferencias han notado ustedes con respecto a lo que les contaban ¿no? otros acerca del mundo de, del fútbol? No sé yo ¿Cómo eran los inferiores? ¿Cómo se preparaba al que iba a llegar algún día? ¿Si tenía la posibilidad de llegar al mundo profesional? Y sí, es muy distinto. Nos contaron que era muy distinto. Antes lo usaban más como una diversión y ahora es más profesional. Claro. Y no. es profesional desde muy chicos. Sí, claro, sí. Digamos, sí. ya Y también hay como una especie de apuesta familiar, ¿no? Antes, lo bueno, que vayas a jugar la pelota, que sé yo. Hoy tenés las padres que se están queriendo salvar económicamente sí. con los pibes. Sí, tenemos una entrevista más. Vamos a escucharla donde hablan acerca de cómo cómo es este cambio en el ámbito de las inferiores, el mundo profesional. Tenemos la voz de Sosa ahí. Y... Con cierta idolatría, este, hoy de repente uno tiene la, la responsabilidad, de tener que entrar y defender los colores de un club, y bueno, tratar de hacerlo con, con total profesionalismo. Así que hoy es una responsabilidad diferente a la que se vivía cuando uno era chico, que simplemente se dedicaba a disfrutarlo y a divertirse. Y el fútbol se convierte a medida que uno va creciendo, va cargándose de responsabilidades, este... Eh, deja de, de, de divertirse De repente Y, y, y disfrutando como lo disfruta cuando era niño este, Esa es la realidad Lo único que te dedicas cuando es niño es a jugar a la pelota este Hoy se trata de Bueno Como te decía antes De tratar de defender los prestigios y los colores del club Hacerlo con responsabilidad No me da la, no, no me puede, no, no puedo no me puede dar una locura como me daba Cuando era chico de salir corriendo con la pelota Y, y tratar de, bueno, de deludir de rivales no, no, no, acá tengo que que tiene la responsabilidad de defender un arco Y, y bueno, hacerlo con, con total seriedad Hora libre La comunicación hace escuela Estamos en el aire ya terminando Estamos terminando A ver, algunas cuestiones que tienen que ver con este eje Que ustedes eligieron que era el antes y el ahora El mundo va cambiando, está claro, ¿no? A ustedes les ha tocado también eh, un mundo diferente, ¿qué sé yo? Antes no existía la carrera en orientación en comunicación, hoy está, ¿sí? Eh, como decíamos con los chicos, antes se veían dibujitos hechos a mano, hoy resulta que hay inocidos 3D, ¿sí? La moda en algún momento parecía ser todo mucho más fijo, hoy conviven, hay pastiche, mezcla, ¿sí? ¿Qué otras cuestiones se me están pasando a ver? Eh, de las que hablamos Bueno, del fútbol Hoy los niños son profesionales Cuando está prohibido que los chicos trabajen Pero todo el mundo espera que se esfuercen Y salven a la familia ¿Sí? Eh, nada Y muchos de estos futbolistas Hoy sacan fotos como si fueran modelos Sí, sí me dicen sí. y, y le encantó le encantó, le encantó que lo hagan Bueno Vamos a contar a la gente que Bueno, nos quedamos con poco tiempo Podríamos seguir una hora más, chicos Eh... Gracias primero, gracias por traer esto Vamos a contar a la gente quiénes hicieron este programa Sí, en los diferentes bloques Así que nombre y apellido para saludar a la gente Despedirse Gastón eh, no González Ángela Silva Ramira Navarro ailán Pardeiro Florencia Copa Agustín Alonso Alexander Vareiro Leonel Ledesma todos ellos alumnos de la Escuela Romaya Escuela Nº 2 Distrito Escolar 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Proyección Técnica estuvo Néstor Cortés ahí también ayudando en la producción periodística y coordinación pedagógica y ahora la coordinación de piso está Eva González García profesora también de ustedes no en la conducción que les habla Cristian Gauna yo los saludo y les digo muchísimas gracias por venir ¿sí? por traernos estos temas por ayudarnos de algún modo a distendernos y a pensar en diferentes cuestiones que hacen a nuestro ser como éramos antes y como somos ahora nosotros